Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Euskal Música en las redes sociales. En este último programa del mes de marzo del 2017, entre otros grupos, sonará la formación de Iruña Brigada Improductiva con su tercer larga duración Gato por Liebre. Tendremos un par de novedades, el nuevo trabajo discográfico para Nonai, Pistiak Il, Distusten Pistiak. Y el primer trabajo discográfico en solitario de Maider Zabalegui, el álbum Suei. Y también nos iremos al recuerdo, nos iremos con el segundo trabajo discográfico, Síganle compadres de los eh, Cojón Prieto y los Guajalotes. También tendremos un hueco en el programa de Oideus Cal Música... Para darte a conocer las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para los próximos días. Todo esto y mucha música más durante estos próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, en el programa que cada jueves... Está dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Euskal Música, los jueves en directo, de 6 a 7 y media de la tarde, los fines de semana, también de 6 a 7 y media de la tarde, pero en redifusión.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 han estado la sala central de Iruña el pasado 21 de enero y que las próximas fechas son el 7 de abril en Vigo, el 8 de abril en el Pub Gatos de Melide, el 19 de mayo en el Gasteche de Charri, el 2 de junio en Allegui, el 22 de julio en Escaroz, el 11 de agosto en Ahoiz y el 12 de agosto estarán en Legaria, presentando lo dicho, este nuevo larga duración Gato por libre Nosotros nos introducimos en este disco y de él para comenzar el programa de hoy de Euskal Música te extremos los temas Cuéntame y ¡Tiempo que cantar! Van cantando los muchachos Llen por la carretera Esos recuerdos no quedan lejos Van cantando pa' que llueva Y que desfruto la tierra Ver sus sonrisas no tiene precio Pero un golpe sacudió a tu corazón Por la sierra se han oído tres disparos Tu hermano ha salido y ya tu no es lo peor No entiendes por qué le están buscando Justicia, verdad Eta da deber El sufrimiento De un triste tiempo Pero el que apretó el gatillo Se oculta tras el poder Bajo el silencio Siempre discreto Se cruzan las miradas Entre tú y el matador Cada día duele más ese silencio Escuestan las heridas De un tiempo desgarrador Toda dilla laten fuerte en tu pecho Justicia Justicia Tiras todo tan lejos de la verdad, solo quiero cuando empiece la estampida verte en mi bando de libertad. Contra el desalojo de los sueños frente a los desaudios magullados, volaremos con la rabia ras de cielo al abrigo del sentir de tus latidos.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 momento de hacer ruido De soñar y cambiar lo que ha ardido de Descubrir ese nuevo camino Ahora es el momento decisivo De explicar al mundo que estás vivo Porque es tiempo de cantar Saltaré, gritaré Con la puerta de mil huracanes Quemaré como el fuego timo TIEMPO DE CANTAR SALTARÉ, GRITARÉ, Dile al mundo que estás vivo CANTARÉ, PORQUE ES TIEMPO DE CANTAR SALTARÉ, GRITARÉ, DESCUBRIRÉ ESE CAMINO Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración para esta formación de Iruña que comenzó en 2007 en 2010 editaron su primera maqueta, en 2012 editaron su primer larga duración manos arriba y en 2016 editan este segundo álbum titulado Gato por libre. De este álbum te hemos extraído los temas Cuéntame y Tiempo de Cantar. Y ahora nos vamos con la primera de las dos novedades nos vamos con la formación Nonai banda de Puente la Reina Garés que da sus primeros pasos tras La disolución de Arrapado De Monte y sus mariachis Ya que tanto Pachi Castellano como Roberto Rozz deciden sacar adelante Un nuevo proyecto musical a los que Se les unirá Patricia Charren Eva Castillo, Pachi Ganuza Xavi Arakama y Ainchane Uroz En el mes de abril del 2008 Realizan su primer concierto en el euskal Euskalgastec de Gares En 2012 editan su primer trabajo Nonai, un año más tarde Deja la banda Eva y realizan su primer concierto Del 2013 en el Festival Abertzaye de la localidad de nafarroa de Biurrun En 2014 realizan una canción Para el recopilatorio Euskalas Visi Etaikashi Naidut El segundo CD de la banda de Gares Nonai Llegaría en 2015 Bajo el nombre de Emén Gaudé Un año más tarde, en 2016 Tras dejar Eva Castillo y el grupo Fichan a Jaime Navarro A principios de este año 2017 Sale a la calle lo que es este tercer trabajo discográfico Titulado Pistiak il titusten pistiak Nos vamos a introducir pues En este tercer larga duración Y de extraemos los temas Europa que es surrada y démbora la purra Va go mai tesaitu Berri berde dut mutia yeah! Estaba sonando el tercer trabajo discográfico para esta formación de Gales Puente la Reina. Non hay con ese álbum Pistiak Il ditusten Pistiak. Los temas Europa gesurda. Y el tema Demora La Purrack, una banda compuesta por Aynchani Uroz a la voz, Roberto Uroz a la batería, Oliver jaurrieta a la guitarra, Amaya Domínguez al teclado, Javi Navarro al bajo y Jaime Navarro a la guitarra. Y de la primera de las novedades nos vamos con la segunda, nos vamos con el primer álbum en solitario de Maider, Maider Sabalegui, unida desde siempre al mundo de la música en esta ocasión nos presenta su primer disco, Suaí. 20 años después del gran éxito obtenido junto a Lais Telechea, presenta Maider su primer trabajo en solitario, pero bien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 Benbeetean I <totipa> txorxori regreso de Mayer Sabalegui 20 años después, ahora en solitario, con este su primer larga duración, su EI, editado bajo el sello discográfico de El Carlos Temas, Sutaní y Amaika secreto Y nos vamos de las novedades hasta el recuerdo. Nos vamos con Cojón Prito y los Guajalotes, que fue un grupo de Naparmex. Este ritmo es una mezcla de letras socialmente comprometidas y música mexicana. El grupo se dio a conocer en los años 90 en Iruña. Los integrantes de la banda eran Marco Antonio Santeacedo, alias escroto y Gavilán ex integrante del grupo Tijuana en Blue Antonio de las cuesta toñín piluca de amparanoia Fermín de amparanoia el primer disco agárrense que llegan los reyes de la parmex fue grabado en 1993 con ayuda de la firma de gor discos en sus discos Se contó con las colaboraciones de Manu Chau y Mano Negra, Xavier Eriquiza o Elbert Solari, Xavier Silveira. En 1994, bajo la firma de Gore, también la banda lanzaría su segundo álbum bajo título de Singanle Compadres. Salud, cabrones, es el tercer disco de la banda. Este disco fue editado y producido... ...también por el sello Navarro GOR en 1995... ...y el cuarto trabajo discográfico Echelen Guindas... ...también lanzado bajo el sello discográfico GOR... ...la banda decide separarse en septiembre de 1995... ...y eh, Sanz, más conocido como Escroto y Gavilán... ...murió a los 38 años en el mes de diciembre del 2003... ...dos días después de haber realizado un concierto... ...por la reunión de Tijuana In Bloom... ...nos vamos a introducir... ...después de hablar de la trayectoria de Cojón Prit... ...y los Guajalotes... ...nos vamos a quedar con el segundo álbum, 1994 el álbum Shinganle Compadres y de él te extraemos los temas Cumbia Guajalota y Como Una Ola A todas horas del día suenan en tu día como una maldición no puedes escapar es esa melodía que no te deja en paz Lohrenges de verano Se acabó yo tiran Como me lo paso siendo el majadero Con los guajolotes dándome el curron Como me lo paso siendo el majadero Con los guajolotes dándome el curron En ¿Eh? estás de tu barrio De tu pueblo ciudad Chicos, chicas y si mayores Bailan, todo el mundo nos odia, no nos pueden callar Al ritmo de esta cumbia, majadera no más Como me lo paso siendo el majadero con los guajolotes dándome turrón Como me lo paso siendo el majadero con los guajolotes Me mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el accanquilau es el destino y la fuerza del viento las que las lleva a uno u otro lado quiero romper fuerte contra las rocas sal picaranto que ruja mi final es mi destino que lo tengo muy claro dentro de mi alma sopla la tempestad en la playa y otras que chocan contra el acantilado es el destino y la fuerza del viento las que las llevan a un o otro lado quiero romper fuerte contra la roca salpicar alto que ruge mi final es mi destino que lo tengo muy claro dentro de mi alma sopla la tempestad Pues ahí estábamos recordando a Cojomprito y los Guajalotes con ese álbum de 1994, single de compadres y con dos de los temas Cumbia Guajalota y Como una ola. Y después de escuchar a Cojomprito y los Guajalotes, nos vamos a repasar la agenda de conciertos y las noticias más destacadas. Euskal Música también en internet.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 Comenzamos con la formación de Zarauz Leice, ya que comenzará el 1 de abril una de sus giras más especiales, 30 años devorando las calles, que sonará completo en la gira junto a todos sus éxitos y con Ibi de barricada a la batería. Para celebrar este 30 aniversario de Devorando las Calles, Leice lo ha reeditado en vinilo. Y ya está en preventa la reedición limitada en vinilo de Devorando las Calles. De la formación Leice, que solo se puede conseguir a través de la página La Agencia tienda.es el precio es de 20 euros envío precio con IVA incluido hasta final de existencias, las entregas del vinilo serán a finales del mes de abril y lo dicho la gira arrancará en Valencia el 1 de abril Berry Charrak también se suma al vinilo ya que lanzará el single Bakarik EGOTECO Modu Berry Bad una versión de Wippers en vinilo el día 22 de abril Regresa a la banda Ost por todo lo alto con una edición física del último trabajo, el EP It's Barriac Ots Barriac. Será un USB con 8 GB personalizado con forma de tarjeta con los cuatro temas en versión audio por un lado y vídeo por otro. Además llevará mucho contenido extra, vídeo... Fotos, todo ello envuelto en caja Digipack, formato especial con contenido especial para una celebración especial, el vigésimo aniversario del primer trabajo de la banda Oz y Chuck O'Chuck. Y de las noticias más destacadas de la semana nos vamos con la agenda de conciertos. Nos vamos con varios conciertos para el sábado 1 de abril. Comenzamos con el tercer Street Sound en Tafaya, con las bandas gatillazo Lyon Slum, Krim, The Wild Brigade, Never Surrender, action y Galcha Gorriac. Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir por 16 euros. En taquilla te costarán 21. También el sábado 1 de abril en Iruzún se celebra en la ras pico Eguna, a partir de las 9 y media en la Plaza de las Verduras... ...con las formaciones... ...Skaby ...El Sonido de la Metralla... ...Chef RPG7... ...Urban Bill Klong... ...y DJ Kotacho... ...también el sábado 1 de abril... ...pero en la Sala Central de Iruña... ...la segunda edición del Brutem Fest... ...con las bandas... ...Bastard Good Boys... ...Sorino y de ...The Prince Horizont... ...El Portal de jade y Vértigo... ...será a partir de las 7 de la tarde... ...y las entradas 5 euros... ...en El Infernito... ...la Tetería Taik... Blackrose y centralpamplona.com Y también el sábado 1 de abril en la Sala Lur de Elizondo a partir de las 10 de la noche Petit An Custa Y un concierto bastante interesante, queda un poquito lejos, pero te lo recordamos, el sábado 6 de mayo en Olite el Music Fest con Caotico, Pasternack y The Stranglers. Y cerramos la agenda de conciertos y las noticias con la formación de Iruña Atracción y el single Adelanto, Rompiéndome, ya que el 7 de abril verá la luz el tercer CD, un trabajo producido, grabado y masterizado por Iñaki Llanera y Leire alanguren en Estudios Averín y editado por el sello Dromeradio Records. Así que ya lo sabes, el 7 de abril a la venta del tercer trabajo discográfico de esa banda de nuña Atracción. Nos quedamos con el sencillo adelanto, nos quedamos con el tema Rompiéndome. Paro de pensar y 8 y 9 de abril, 7 de la tarde. Auditorio de Berriozar. Escuela de Música Tributo a Queen a Queen, a Queen. a Queen, a Queen, a Queen, La banda de música Doinua de Berriozar celebran dos conciertos los días 8 y 9 de abril a las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar. La memoria de Freddie Mercury, el líder de Queen, estará presente. Oye los invitados de lujo acompañando a la banda de música do Inoa son la coral de Berriozar el Carequin Eva Martínez sola y Rebeca Charries recreando la voz de Freddie Mercury Entrada anticipada 5 euros en ¿Qué más da? La Bodega, herría Quirol Vaquero, XL, Brinks Celtic Nights, Matina Novoar, Gloria Carnicería Aranda, Floristería Rosalín, Acero, Copistería Alimentación Zorcico, Frutería Ushue, Equía Biondea Y Peña La Varga Recuerda, 8 y 9 de abril 7 de la tarde, colabora Ayuntamiento de Berriozar, Berriozar Cudalá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 con la caña y la fuerza de la formación de Gasteiz Sociedad Alcohólica que ha lanzado su último trabajo de estudio Sistema Antisocial, su nuevo trabajo distribuido por el sello maldito Records y grabados entre Gardelay Studios, Your Sound Recording Studio y And Farm Studio en Dinamarca. Sistema Antisocial un disco que lo forman un total de 13 cortes que intentan reflejar de la mejor manera posible el directo tan potente que dispone la banda en conciertos. Este es el primer trabajo que graba Alfred Berenjena con la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 A las voces en Policías en Acción, Roberto S.A., Odey y Magu de Arcada Social ayudaron con los coros de las canciones de este nuevo trabajo discográfico. Nos quedamos pues, después de 5 años, regresan a la carga musical esta formación social Alcohólica con el álbum Sistema Antisocial y con los temas más ruinas y desconocido habitual. Ahí estaba la caña y la fuerza de esta formación, la caña y la fuerza de Sociedad Alcohólica, banda de Gasteiz, que regresa después de 5 años con su nuevo trabajo Sistema Antisocial. Y desde Gasteiz nos venimos hasta Iruña, nos vamos con la formación Sistema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 Pero con más fuerza... ...y potencia. En enero del 2015... ...la banda graba su tercer larga duración... ...Polvora Whisky, mezclado... ...masterizado y producido por Iker Piedrafita... ...y editado por el sello madrileño... ...Potencial Hardcore. En este trabajo... ...la banda se consolida con un estilo propio... ...y sonido muy contundente... ...arremetiendo con todo y sin dejar... ...ningún títere con cabeza. Actualmente... ...la banda acaba de publicar... ...su cuarto trabajo de estudio, no apto... ...para acuerdos, golpeando con más... ...contundencia si cabe. Nos quedamos pues... ...con este cuarto larga duración... Lo dicho, el álbum titulado no apto para acuerdos y del él te extraemos como hierro y 12.4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 sonando dos de los temas. incluidos en este cuarto larga duración para esta formación de Iruña para The Guildil Brigat, una formación compuesta por Garchot a la voz, Néstor a la batería, Iván a la guitarra y Coros y Xavi bajo y Coros. Y de la formación de Iruña nos vamos hasta Guipúzcoa, Nos vamos con Egurra Taquito, una banda de ska punk que se creó a mediados del 2008. Después de pasar unos meses creando canciones, dieron su primer concierto en diciembre de ese mismo año. Desde entonces han actuado en un sinfín de fiestas populares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 También en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra euskalmusica, berriozar y ratia.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 Pues ahí estaban sonando la música ska-pum de esta formación de Egu Rataquito con su tercer larga duración. Los temas... Refusa y Ask Evisi Naya he extraído de su álbum titulado Suenchat. Y con ellos vamos a terminar ya el programa de hoy de Euskal Música. No antes de recordarte que hemos escuchado a Brigada Improductiva, a Nonain, a Maider, a Conjompri de los Guajalotes, a Sociedad Alcohólica, a The Wild Brigade y a Eugurra Taquito. Y hemos dado un repaso a las noticias más destacadas y a la agenda de conciertos para los próximos días. Nosotros que nos vamos, lo dicho, volvemos dentro de siete días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a La música que se realiza en Euskal Herria Ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso Directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita que tienes en Redifusión Sábado y domingo, eh, también en la misma Franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Todo en el 100.8 en Berriozar y ratia y ya sabes que tenemos una página En Facebook, que en cuanto concluye el programa de jueves Lo subimos en facebook.com Barra Música Berriozar Irratia, dentro de 7 días Volvemos, hasta entonces, saludos sagur 10.